Puro 45. No disco puro 45 Puro discos originales El popular yo-yo Y estamos colocando uno A ver, dejando tres, soltando el otro ¿eh? Ay Yo-yo-yo que se abrocha yo yo yo Ya voy con la gente Facebook, está diciendo, Hijo, ¿qué es el saludito? Ya voy, ya voy, calma, calma Vamos dándole a compartir, mi gente, vamos a darle a compartir Vénganse en el cuento, se ve de el propio Santa sintonía Llega para también me dice, Hijo, desde San Vicente está y Mauricio, Alejandro y todo el combo Luis Fernando Guarín me dice, ¿y cómo se llama la nueva vencedora para buscarlo en YouTube? No lo vas a encontrar Estoy a la nueva vencedora en YouTube, viejo Paco. ¿Qué tal, qué tal la vaina? <risa> y este se llama, este se llama la vacuna china, la vacuna china. La vacuna china. La vacuna china. No tiene nada que ver con el COVID. No, nada que ver. Este se llama la vacuna china. Este lo utilicé para tiempo de, de pandemia. Ok. Ok propia vacuna china y la de la frutanita. Okay. línea Ramírez, saludos desde Kabul, Medio Oriente en sintonía. Eh, Rafael Villalvi dice saludo al rey de los rastrillo, el propio Paco Rastrillo, brazo fuerte. Jaynaliza me dice los los Villa Tubago activo, William Barrios dice Prín, Turbo de las Moras y Fernando Guarín dice, ¿cómo consigo ese de la nueva Mexedona? ¿Cómo se llama? Está preguntando por el disco. ¿Será que se lo repetimos? Claro, lo vamos a colocar ahora a petición del público. Okay. Bueno, le voy a colocar un discito en 45, que por ahí hay un hay un grupo de, de, de coleccionistas que... Ajá. Eh, vamos a cuadrar lo del, lo del micrófono que Sí, sí, un pequeño feedback por ahí por aquí. Ahí. Ya, ya, ya para, claro. Ahí está. Vamos bien. a colocar este disco porque el clan de la yuda...